Muchos problemas en movilidad, en medio ambiente, en contaminación, en transporte, en seguridad. Llegamos ya a unos acuerdos importantes, lo que siempre hemos tratado de hacer es involucremos a la comunidad de una manera proactiva, acompáñennos en los procesos para poder tener una respuesta institucional oportuna. Hemos dado información, la comunidad se queja que las obras de Transmilenio no avanzan, que esto está perjudicando la movilidad local y que se ve invasiones de ciertos espacios con escombros y que la parte de alcantarillado se encuentra detenido aparentemente por una no actividad en lo de Transmilenio, les hemos informado a la comunidad la necesidad de la, ella presentó a la alcaldía por requerimientos necesarios para seguir con el proceso de Transmilenio para buscar los recursos, la transferencia de recursos del Fondo Nacional de Regalías. Lo de basuras, hemos pactado con el objetivo de iniciar a aplicar el comparendo ambiental que inicialmente es pedagógico, es una herramienta que tenemos desde ocho días y quedamos a las instrucciones para que en las inspecciones y si lo que nos corresponde bioambiental se inicie este proceso. La situación de seguridad, de, lo de seguridad está quejando en forma continua, repetitiva, eh, indiferentemente, los, ya no hay sitios establecidos, sino en cualquier momento, a cualquier hora y somos víctimas de la delincuencia. Creo que la situación de organizarnos por cuadrantes en el sistema de vigilancia nacional por cuadrantes y ahora entregando los números telefónicos de los celulares de los comandantes que son responsables en cada uno de los sectores, va a facilitar que la reacción sea oportuna. Estamos a la espera, obviamente, ya la habíamos mencionado en algún otro momento, los 5 mil millones que se invirtieron ya para cámaras que nos va a permitir tener registro para poder iniciar procesos de judicialización y que no sigan impunes. El eh, mejoramiento de vía desde la novena por transversal cuarta vamos a tener ya programado para el día eh, 19 de marzo, 19, 20 y 21 la maquinaria con disposición para hacer un mejoramiento vial. Eh, vamos a solicitar también por un medio secretario de gobierno para que en la, en la inspección se dé una atención a la denuncia pública lo que es el uso de la invasión del espacio, en la contaminación por basuras, por escombros, el manejo de los vendedores ambulantes. Vamos a tratar de que el rea, esta reacción sea efectiva verdaderamente contundente y que se comiencen a ver los resultados eh, luego de esta reunión con la comunidad. Señor alcalde, en cuanto a lo espacio público, usted dio una noticia importante, hay instrucción con los mismos inspectores, eh, básicamente, que se va a hacer no solamente en esa comuna, sino en el municipio? Bueno, el espacio público ha venido ganando, ya ha venido ganando a la administración en la invasión ¿no? con la venta ambulante, debemos de reconocerlo, y obviamente tenemos, esto no es una situación de que lo cual podamos nosotros sentir una pena institucional, sino es una reacción oportuna para controlarlo, sabemos que muchos... Muchos habitantes de Soacha están viviendo y dependen de la venta ambulante, pero también esto es aprovechado por otros intermediarios que traen gente de Bogotá, de otros lugares para vender como en cualquier lugar de venta pública, de plaza, de mercado sobre las calles y se nos está degenerando la situación del control del espacio público lo que proponemos es lo siguiente vamos, del censo ya se estableció, vamos a buscar los recursos para darles un distintivo mediante algún tipo de prenda que nos permita ubicarlos en forma numérica, desde secuencial, para saber exactamente cuántos son y que la policía pueda ejercer acción sobre los que no les corresponde o no tienen autorización, que no tienen carnet de manipulación de alimentos o que no están cumpliendo las normas, pero además de ello, le daremos solamente preferencia a las personas que estén inscritas en el CISBEN en Soacha, es decir, personas que estén habitando y estén viviendo en Soacha con unas exigencias mínimas, tendrán que tener a los hijos, tienen que tenerlos estudiando, tienen que estar inscritos estas personas en el régimen subsidiado y garantizar salud a toda la familia y además de ello, la persona que está haciendo la actividad comercial tiene que estar inscrito en algún programa de capacitación, de educación, de formación, algún programa de intervención social. Entonces con esto vamos a contribuir realmente a que la gente que depende de la venta ambulante comience a tener unos mecanismos para que a mediano o a largo plazo pueda superar esta dificultad ya que esto genera, no es una forma de comercio adecuada, no podemos generar eh, que el espacio público sea utilizado de una manera inadecuada y que esté generando problemas de contaminación, problemas ...problemas de eh, espacio público que no nos lo permite a nosotros disfrutarlo como correspondería... ...y esto es un programa que lo iniciaremos de una manera, un, un programa piloto... ...para que Soacha pueda demostrar que sin necesidad de agresión o de tanto control... ...sí podemos nosotros generar que la comunidad, las personas que están involucradas... ...con sus propios mecanismos puedan pasar estas dificultades. Alcalde, de la vía sobre la que estamos constantemente está llena de sedimentación, de escombros... ...lo que evidencia la falta de la escombrera, que también lo hacían saber los líderes del sector... Frente a este tema, ¿cuál sería una posible solución? Sí, se establecen dos mesas, unas mesas para nivelaciones y otra mesa para escombreras. Eh, vamos a restringir inicialmente toda autorización con el objetivo de saber cuáles son las eh, los lugares que se están utilizando para te, con el visto bueno de la CAR, el visto bueno de la de ambiental, podamos nosotros dar la autorización real porque si sí se necesitan los sitios destinados para ello pero con control, hemos visto que algunas nivelaciones que se autorizan sobrepasan el, el punto de, de nivelación y ya se convierten en escombreras y en un negocio común y corriente y no en una nivelación de espacio, entonces dos mesas que se establecen para nivelación y para escombros como en el fin de normatizar y de asignados los sitios que se tendrán que autorizar para que esto pueda llevarse a cabo.